Bueno, como, como explicó el presidente, eh, el, el día 10 de diciembre de, del 2019, cuando, cuando subimos el gobierno, eh, nos pusimos como objetivo inmediato eh, tranquilizar a la economía argentina, poder restaurar condiciones para encarrilar a Argentina en un proceso de desarrollo inclusivo, eh, dinámico, y que se pueda sostener en el tiempo. ¿sí? Poner a Argentina de pie y poder mantener a Argentina de pie. Eh, la situación era eh, realmente crítica, eh, el país eh, a partir del año 2016 había transitado un sendero de endeudamiento bajo la expectativa de que eh, se iba a transitar un camino virtuoso y las cosas no fueron bien, por el contrario fueron mal, y Argentina terminó atrapada en una eh, crisis muy profunda de deuda, enfrentando una carga de deuda que el país no podía sostener. Y para poder tranquilizar a la economía, era eh, absolutamente indispensable, necesario, eh, quitarse encima esa carga de deuda insostenible, y fue por ello que desde el día uno, establecimos un proceso de reestructuración de la deuda que además buscaba hacerse de una manera que fuese generando condiciones para todos los demás objetivos del desarrollo, poder tener condiciones para la generación de trabajo, para que el país genere más valor agregado, para una economía que también genera las divisas para poder sostener el crecimiento. Así que avanzamos en resolver esa situación de default virtual que presentaba Argentina, eh, generando consensos eh, sobre la base de un proceso en el que se involucrase a la sociedad como un todo. Fuimos de la mano con el Congreso de la Nación en cada paso que dimos y agradecemos el rol tan importante que ha jugado el Congreso de la Nación en poder llegar a un resultado positivo y fuimos de la mano con el Congreso en la idea de poder tener un acuerdo que respetase la idea de restaurar la sostenibilidad, que nos pusiese en una situación de redefinir los compromisos de una manera que los pudiésemos sostener, que los pudiésemos cumplir. Siempre dijimos que queríamos hacer promesas que se pudiesen cumplir, de poco le iba a servir a Argentina realizar otra cosa. Y en ese proceso también planteamos tratar de forma equitativa a las deudas emitidas en moneda extranjera bajo ley extranjera y a las deudas emitidas en moneda extranjera bajo la ley argentina. Esto era muy importante, re, proteger a nuestra ley, respetar a nuestra ley como base de eh, un proceso en el cual Argentina pueda generar instrumentos de financiamiento bajo nuestra propia ley y también en nuestra propia moneda. Esto es importante para el desarrollo económico y social. A lo largo de este proceso recibimos muy fuertes apoyos internacionales, un gran reconocimiento a lo que el gobierno argentino estuvo haciendo por parte del G20, de la comunidad académica internacional, el FMI también reconoció la posición de endeudamiento insostenible y respaldó la posición argentina. Y un gran apoyo a nivel nacional, no solamente en el Congreso, sino de... Ustedes aquí presentes, gobernadoras y gobernadores, intendentes, intendentas, el sector privado y los sindicatos. Buscamos eh, que la de, la sostenibilidad de la deuda fuese una política de Estado y no solamente una política de gobierno. Bueno, eh, en, el, en los últimos días eh, se han eh, eh, trabajado las condiciones de una oferta que tuvo una aceptación de... Eh, masiva por parte de nuestros acreedores, fruto del proceso de diálogo que se estableció eh, en los pasados meses, y lo que hoy tenemos es que el 99% de la deuda eh, pública en moneda extranjera, bajo ley extranjera, eh, ya ha quedado reestructurada. Eh, esto se condice con una adhesión eh, total al canje del 93,55%,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 se puedan generar condiciones de estabilidad cambiaria que le permitan al país poder desarrollando también instrumentos de financiamiento en nuestra propia moneda, en pesos, arreglar el problema de los dólares era importante también para poder tener mejores per perspectivas de financiamiento en pesos. Y finalmente, a las empresas argentinas que tienen acceso a financiamiento externo, que el sector público resuelva el problema de endeudamiento insostenible, le genera condiciones de financiamiento distintas, eh, un costo del crédito más bajo, y eso también obviamente ayuda a que haya más posibilidades de crédito, de de inversiones y de generación de empleo. Esto obviamente es un proceso que sigue. ¿sí? Argentina, eh, tras que tenía una crisis macroeconómica profunda, eh, nos pasó lo que le pasó a todo el mundo, que es que llegó la crisis del coronavirus, y... Eh, tuvo un impacto muy fuerte en la actividad económica y Argentina tiene que seguir resolviendo problemas estructurales que va a llevar tiempo, va a llevar trabajo persistente y que es la agenda en la cual nuestro gobierno está embarcada. Y además está el tema de las provincias, un tema que hemos hablado en esta mesa de diálogo, provincias que se han endeudado en los años previos en dólares, cada provincia que tiene un problema de endeudamiento en dólares, obviamente le genera un problema al resto de la economía, porque hay una sola caja de dólares, que es la caja, la diferencia entre lo que el país exporta y lo que el país importa. Así que es muy importante que a partir de ahora, eh, todas las provincias que tienen situación de endeudamiento en dólares, continúen resolviendo sus problemas respetando los lineamientos de sostenibilidad que ha establecido el Gobierno Nacional. Ya hay un conjunto de provincias que han venido avanzando en esa línea, eh, la Provincia de Buenos Aires ha, ha dado el ejemplo eh, en avanzar siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional y, y todas las provincias es importante que eh, busquen resolver sus problemas de la misma manera. Y, y el proceso en general de tranquilizar a la economía continúa. Eh, el día 15 de septiembre estaremos enviando al Congreso de la Nación el proyecto de ley de presupuesto que muestra el marco fiscal y financiero sobre el cual se asentarán las políticas públicas en pos de la recuperación en el año 2021. Y ese presupuesto va a mostrar la visión de que eh, en un contexto de una recesión tan profunda, el Estado va a jugar un rol decisivo en impulsar políticas en pos de la recuperación al mismo tiempo que impulsa políticas en pos de ir generando con capacidad de crecimiento de las exportaciones que es necesaria para ir generando las divisas que le permiten a la economía doméstica poder sostener su crecimiento, al mercado interno poder sostener su crecimiento. O sea que esa ley de presupuesto va a tener en cuenta cuál es la visión sobre la cual se avanza en la recuperación y en el establecer un sendero de desarrollo dinámico y sostenible. Esa ley va a incluir números concretos en cuanto a todos los planes fiscales y el déficit fiscal primario al que se apunta tiene que ver con la idea de que tiene que ser lo suficientemente grande como para poder tener la capacidad de impulsar a la economía, pero también tiene que estar lo suficientemente contenido eh, en función de cuál es la capacidad de financiar lo que tenemos. Eh, esa ley va a mostrar que apuntamos a un déficit fiscal primario de alrededor del 4,5% del producto. Junto a ello, eh, ya hemos anunciado el comienzo de las negociaciones formales con el Fondo Monetario Internacional. En um,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 es algo que tenemos que, en lo que tenemos que trabajar para que no vuelva a ocurrir porque realmente es peligroso para el futuro de Argentina. Así que de aquí en más continuaremos con esta agenda de tranquilizar a Argentina, de ir generando políticas en pos de la generación de trabajo, de generar más valor agregado, eh, más exportaciones, respetando la equidad federal y la soberanía y de evitar que estos problemas vuelvan a suceder. Muchas gracias. Señores,